Faro de Oriente. Un lugar mágico. Espacio de lo posible. Donde los sueños se hacen realidad.、Un、encuentro de sensibilidades. Y mi segunda c a s a A 11 años de su creación, este proyecto se ha consolidado como una alternativa cultural en el barrio de la zona oriente de la Ciudad de México. donde las a r t e s y los servicios se, se, se entretejen, crean un espacio vital para la comunidad. Y、buenas tardes, queridos radio escuchas de Radio Faro 90.1. Estamos en De la Pantalla a tu estéreo. Estamos de regreso después de una semana sabática que tuvimos.、Eh, son las 5 de la tarde con 12 minutos. Y regresamos con un especial que nos encanta a nosotros, a Magali y a mí. Yo soy Artic. Es especial sobre videojuegos.、Eh, tuvimos la entrada del final u f del aqueo del mítico Silent Hill. Del primerito. Del primerito que salió. Donde todavía ocupaban neblina para evitar gastar tanta memoria, <risa> usaban esa neblina que si、sí、i e r a un poco terrorífica, más que nada porque no veías nada. Y pues bueno, este juegazo que obviamente yo creo que los fanáticos, los buenos fanáticos de los videojuegos, seguro ya lo jugaron. Y pues estábamos, bueno, estaba pensando en traer otra rolita más, este, como más conmemorativa del juego, pero esta pues casi nadie la conoce porque casi nadie saca el final UFO de, es, del Silent Hill. e s es、Hero. para expertos, me estabas comentando, hay que <risas> acabarlo perfectamente al principio. Pero、sí. Silent Hill se caracteriza por eso, ¿no? Por tener mil y un finales en cada sí, juego. Sí, el malo, el malo más, el bueno, bueno más y el ufo. Y en Silent Hill 2 tenemos como siete finales y aparte el juego extra con la chica esta. Con、mmm, Mary. Con Mary. En el 3 también hay poquitos, hay nada más tres según yo recuerdo, nada más saqué tres. A lo mejor soy torpe y solo la acabé tres veces. Que de hecho el 3 me aburrió mucho, no me gustaba del todo. ¿No? No, no tanto. Pues. Es,、eh... Y eso que era el único que traía secuencia del 1. De hecho, es y, cuando este, esta, aparece Cheryl por ajá, fin. Se llama Heather. A mí, a mí sí me gusta. Me bueno, gusta es que、dos. me gusta. De hecho, también el 4, el, el The Room, The también Room es muy bueno. ¿no? Sale completamente de, de la historia de Silent Hill. Pero sí, porque de hecho ni siquiera、también. es en Silent Hill. Es no, en las afueras en, de Silent Hill. Exactamente. Pues está como medio i n m e z c u i d o en la historia, ¿no? Exactamente, porque、Un、con、poquitito. los túneles te vas metiendo a las afueras, al orfanato, al hospital. Esta. Y demás cosas. Bueno, ¿con qué seguimos? Bien bueno, pues esto es. Este, sí, apenas va llegando. Ah, sí, gracias. Este... Hola.、Eh. Buenas tardes. Síganme en qué tal. Bueno, pues esto estuvo a cargo del de señorazo, el famosísimo Akira Yamaoka,、Exacto. como emblemático de Silent Hill. Y para. Y ¿Perdón? No, sí, no, sí es、ah. problemático para los videojuegos. También, también. Bastante ingenioso el tipo. Tiene como que unas ondas muy retorcidas en su cabeza. Exactamente, pero las plasma bastante bien. Bastante bien. Y pues bueno, para terminar con esta onda del videojuego de Silent Hill,、eh, vamos a escuchar una, otra rolita de otro final UFO. También, que es un problema. Bueno, no tanto, ¿verdad? Me comentabas, solo es este, sacar la llave del perro. i t Sí,、perrito. empezando el juego, hay una,、eh, te metes al acceso al perro,、eh, ocupas la llave y saques lo que saques. El final aparecerá dependiendo si no se. Sacas lo que necesitabas para los finales buenos, malos. Sale directamente el final del perro. Así que es. Yo creo que el final que cualquier, ex, cualquier principiante lo sacaría en primera instancia. Entonces vamos con esta canción y regreso. Bueno, con este score y regresamos a la pantalla d e e s t é r e o en especial de videojuegos. s w o you <laughs> Eso fue de el señor Akira Yamaoka también. Forma parte del、eh, rarísimo soundtrack de los finales UFO de, de Silent Hill. Que de hecho desentonan un poquito.、Eh, no, no tiene nada de terrorífico a lo que vendría siendo la saga. Pero pues están muy. <risa> están coquetos. Están coquetos.、Eh, vamos a cambiar direct, pues, drásticamente, drásticamente. De género.、Eh, nos vamos del survival horror a los deportes. Que. Este se llama Madden, la saga más famosa de videojuegos sobre americano. En su versión de 2009、eh, trajo bastante soundtrack. Para mí, bueno, traía Terion, traía Ospring, traía a Tiga, traía a los Fashion, que es la canción que vamos a dar a continuación. Eh, fashion, apúntenle, una banda que jamás ha sido rotada en México.、Mm, solamente tiene un disco muy difícil de conseguir. Y su sencillo se llama Like Knives.、Eh, ¿Y el juego cómo está? ¿Sí está chido? El juego está chido. Bueno, yo aún lo sigo jugando cada vez que empieza temporada, como ahorita que estamos en la semana 11. Ay, todo, pues todo... es que a mí, la neta, no me late ni el la americano ni los videojuegos de deportes, la verdad. Este, pues me late porque trae franquicia a diferencia de años pasados que solamente podías jugar un partido, pero no la liga completa. Aquí ya viene franquicia. Juegas los 16 partidos, playoff, comodín, juego de estrellas, incluso el juego de los colegiales. Está muy completo el juego. Obviamente, ya son alineaciones viejitos porque ahorita ya está el Madden 2012. Pero entre los Madden es mi Madden, es mi Madden favorito. Y entonces, vamos a, con esta canción de Fashion: es Like Knives, la canción、eh, Fashion la banda. Regresamos a de la pantalla a tu estéreo. Son las 5.19.、Eh, Compañera de ¿sí、Nitzia está comiendo. Provechito. Un、no、r e c a o e s es que j o a q u i n p h o e n i x <risas> Pasamos a la pantalla de estéreo. Estos fueron los Fashion con su canción Like k n i v e s bastante bailable por lo que se pudo ver. Sí, de hecho me dio mucho gusto escucharla por primera vez completa en mi vida porque recordé que la había escuchado en Need for Speed y nunca la había escuchado completa. Y está e n Para que nunca termina, terminas la carrera y nunca terminas de escuchar la rola. Exactamente, sí, ¿no? Es lo malo. Siempre que cambias así, das un comando, siempre cambias. Te la cambian. Y pues que escuches puros cachitos. Y de hecho, justamente cuando vas a correr, te ponen las rolas como más feas. Y cuando estás en el menú, sí, ¿no? te ponen las que más te prenden para, para Exactamente. jugar. Exactamente. Pues eso fue parte del soundtrack de Madden 2009. Con que seguimos. Y seguimos con más videojuegos. Vamos a continuar con este cambio drástico. Nos vamos de los deportes a algo. Un poquito más deportivo, pero en otra onda. Metal g e a r Solid. Eh, que es un juegazo, la verdad. Exacto. Estábamos comentando que es un poquito complicado de, de como de jugar. Bueno, no de jugar.、Eh, no, es que el... te matan con dos balazos. Es bastante real. Recuerdo que el uno, el problema es que los gráficos eran muy arcaicos. No, no era malo. Era bueno, pero pues no te podías mover libremente. Que hacía que tuvieras bastantes debilidades. El dos es el, para mi,、eh, para mi gusto, es el mejor. Aunque nunca lo acabé.、Y、es que el tres ya vine e como con más dificultad. Ya tienes como que. No sé, sí, o s a por ejemplo, esa onda de que te matan con dos disparos,、y、tienes, tienes que, que ser más sigiloso. Y tienes que buscar tu propia comida, ¿verdad?、Eh... Inicia,、ah, inicia.、Sí. Ah, claro, como Uy. quieras. Uy, yo me acuerdo como cuando así jugabas Pac-Man y tenías así que comer, sí, me acuerdo. Es la abuela de los videojuegos, yo creo, puro Pac-Man y Mario Bros. De hecho, jamás en mi vida he sido fan. Y no sé bastante de lo que me pueden decir, pero instruyanme, instruyanme, compañero. Bueno, compañera, te digo que en m e t a l Gear 4、eh, tenemos a un Snake.、Eh, si si snake. te contabas, de un Snake mal, no sé, que se muere a dos balazos. Imagínate ahora de viejo. Sí,、eh, oye, sí es cierto. Yo ya es, le duele la espalda. Sí, la historia basa que no pasaron muchos años. Porque de hecho, el 3 es como si fuera el 1, porque e su s primera misión、uh -huh. es cuando está joven y bello. Y e Y es el, talentoso y. Talentoso y. Dispara súper chido. Sí,、eh, la historia,、eh, sí. La historia, sí, porque de hecho, hasta te. ¿Vejece? No, n、no, i e t e n、no, e、no. t c h e En el 4 envejece. <ríe> tú. ¿Sí? estábamos pero, hablando de él. ¿Y o t q u e d o s Bueno, pues este videojuego es de Kanomi, que fue traído para la plataforma de PlayStation. Este...、Eh, no, perdón,、eh, Metal Gear, no sé si estoy seguro, no estoy seguro.、Eh, solamente es para Play, ¿no? No salió para otra para plataforma, perdón.、Eh, me parece que no estoy muy segura, pero creo que para Xbox. No sí, estoy muy sí, segura. ¿Es c r para.? ¿Es para.? Estuvo、Xbox、también para Xbox. Xbox. Ah, Los demás son oficiales.、Bueno, es son para, es para PlayStation. Y pues bueno, es, este, forma parte de la. ¿Cómo Parte a de la...、Eh, de eh, ¿cómo se llama? Es que ¿S -S aquí, está, aquí está Yasmini y nos está distrayendo. <risa> ah, bueno, pues forma parte de la saga que. Este nos trae Metal Gear. Y pues vamos a escuchar una rolita que forma parte del 3 del Metal Gear Solid 3. Y es de una chica bastante sabrosa. q u e ayer escuchar o n unos covers y no,、eh, la, la voz de esta chica, como que sí está muy adecuada para la canción. Y pues bueno, se llama Cynthia Harrell. Y la canción se llama Snake Eater. Quién sabe por qué. Quién sabe.、Pues、será por Snake. Pero bueno, pues disfrútenla, está muy chida. Y regresamos a de la pantalla de tu estéreo. Que seguramente es Snake Eater. ¿Perdón?、Eh, seguramente es Snake Eater porque en el juego tiene que comer serpientes para sobrevivir De su alimento, ya que no tiene nada más. Y pues, obviamente está dedicada al protagonista y mando de, de este videojuego. Y pues, bueno, vamos a escuchar la s rolita. Espero que les guste. Está bien chida. Y regresamos. and I'll Empezamos a de la pantalla a tu estéreo, son las 5 con 31 minutos de la tarde y escuchamos esta canción que forma parte del soundtrack del de,、eh, videojuego de Metal Gear Solid. El 3, y también para comentar nada más rápidamente, aparte de que salió para el Xbox 360, están este, contemplando ya sacarlo para Nintendo 3DS. Así que ahí tienen el dato: ya no nada más pertenece a PlayStation,、eh, también ya estuvo con Xbox y ahora va a estar próximamente con,、eh, Nintendo, con los señores de Nintendo en el 3DS.、Eh, sí, ahorita estabas comentando los, nuestros traumas de Metal Gear, que es un, es un juego bastante complicado, agarrarle la onda. Pero es disfrutable,、bueno, bueno. s e disfruta bastante. Cada que pasas un cachito de misión te muere. Dices, eh. o por fin, cada checkpoint dices, lo, ah, g r é Lo logré. Lo logré. <risa> y este, otra vez cambiamos drásticamente y regresamos a los deportes.、Eh, nos damos con el skateboarding.、Eh, que obviamente la saga más importante. Trajimos puras sagas importantes, e Sí, ¿eh? es lo bueno. Es el señor Tony Hawk, que presta su nombre para los juegos de Tony Hawk. Eh, Play... Ese juegazo que de hecho tuvo una racha súper famosísima y fue como esta moda de, del skate, del punk, del happy punk y todas estas ondas d de... en e cuanto a música y deporte, ¿no? Exacto.、Eh, en Play 2, uno de, los, su, de sus últimos títulos se llamó Project g a t e、eh, La historia era lo mismo, ¿no?、Eh, Este, platos grandes donde p u e d a s hacer cualquier cantidad de trucos, pero la historia te,、eh, te planteaba que t i e n e s que entrar entre los ocho mejores patinadores del mundo. Esa era tu misión en el juego. El señor Tony Hawk、eh, aparece de repente en los,、eh, en los cortos、eh, pidiendo ayuda, que buscando a los jugadores, a los patinadores, pero aparte de ser buen patinador, el señor tiene bastante buen gusto musical.、Eh, De, te, hecho. de hecho, te c o n o c e desde, ya lo sabes, Happy Pong, lo que se maneja en California, hasta metal, hasta música folk. Música que sale como de, de, de, de este, del estereotipo skate, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, tiene bastante cultura el señor Tony Hawk. Entonces, y es muy bueno, Es muy bueno. Cada soundtrack trae bastantes canciones. En Project 8 hay una banda que también es un poquito desconocida. Se llama n The Throwaways. Que son una banda como de rock alternativo con p i z c a s de post-hardcore.、Eh, a mí me gusta mucho esa canción. Lo bueno d e Project g e s que puedes elegir las canciones que más te gusten. Recuerdo que vi e e n una canción de los Ramones que me encanta. Uy,、uh, los Ramones en los videojuegos. Rifane. ¿eh? Eh, y entonces Travel Ways tiene la canción que se llama You're Not Only, only One, I Know.、Eh, es una canción que la verdad no conocía hasta que jugué al Project Gate. Y me, en me encanta porque pues, ahí puedes elegir la canción que quieras mientras patinas. está... Está más chido que lo que estábamos comentando hace rato, que después te meten las rolas así como de, como de, arrocola, porque, ¿no? de arrocola, ¿no? De a r o c o l a ¿no? De aleatorio. aleatorio y bueno, vámonos. a Esto es de Trevor Waits con la canción You're Not the Only One. El videojuego Tony Hawk. Tony Hawk. Project Gate. Y、mm -hmm. esto es de la p u e n t a de h i s t o r i o Regresamos. <risa> Fue dos canciones de dos juegos del señor Tony Hawk.、Eh, la primera fue de Throwaways con la canción、eh, you're, you're Not Only Here, perdón. <risa> Y la segunda, l a segunda es también de los videojuegos de Tony Hawk. De, pero este es del Pro Skater. que、eh, es este... Que Pro como, Skater 2, perdón. Que es como que la saga principal, ¿no? Exacto. Y de hecho, esta, esta rolita es de Powerman 5000. Se llama Wingworld's Cold、eh, i e No, perdón. g o l d i e Y. Eh, um, ¿Quién les iba a decir? Algo importante les iba a decir. Ah, sí. Pues aparece cuando terminas el juego、Ajá. y este, te aparece, te pone la rolita con los errores de, de,、sí. de caídas y l a s más d r a s í s i m o s de los skates. Que de hecho me gusta mucho Tony Hawk porque siempre, como que te mete un, poco, un poquito de cultura si no eres tan acérrimo a los patinadores. Te enseña, siempre contratan a güeyes que patinan y lo hacen muy bien y pues vas aprendiendo, ¿no? De, Güeyes, que d e la vida real q e patinan y los vas siguiendo, ya no, ya no te quedas así como que t o n y h a w k que así como que el, como si fuera el único, güey, que patinan. Exactamente, ¿no? de hecho ese, ese videojuego ya ves que te comentaba, este, pues fue de, de los primeros videojuegos que jugué. Desafortunadamente, este, nunca. De, de, a principios de nuestra, nuestra edad, cuando empezamos a interesarnos, mi hermano y yo, en los videojuegos,、Ajá. no tuvimos la oportunidad de contar con una consola. Entonces, todos los juegos los bajábamos para PC. Sí, y、no. ese lo. No, pues no. Pero ese sí, fíjate que me gustaba mucho y lo jugaba mucho en la PC y era divertido. Me gustaba、Pero、ese juego. Lo único malo es que. Sí, tiene bastantes escenarios, platos gigantes. Puede hacer dos, tres trucos, pero como es como cualquier juego de, de plataforma, ¿no? De que llega un punto en que se te hace repetitivo. Exacto. O sea, son los mismos movimientos, simplemente le cambian la imagen, ¿no? Y, o, sea, como que o, los, o las combinaciones, ¿no? De、sí. mezclar un truco con otro y, y hacer, sí, sacar los efectos. Es entretenido, muy entretenido hasta cierto tiempo. Yo recuerdo que pasaba semanas jugando Tony Hawk y después, ¿no se sé, decía ya? Fue,、eh, pues nada, yo. Cambiando a través de género de videojuegos. Cambiando a través de, de videojuegos. ¿Con qué seguimos? Este, nada, yo ayer venía. Bueno, vengo un poquito desvelado. No dormí casi nada. Y fue debido a que me desvelé t r a t ó d e terminar. Y lo conseguí. Gracias.、Eh, el juego de Shadow of the Colossus.、Uh. Que ya traía bastante tiempo jugándolo.、Eh, lo terminé en 10 horas. Fue mi récord. Y este. Nada, los últimos dos colosos están. Pero si sabrosos. Eh, si、sí、te dabas un poquito descubriéndole y tratando de no hacer el tutorial, pero pues le buscas y le buscas y ya encuentras c o m o destruirlos y tiene un, un, un final bastante raro, bizarro. Es que de hecho, los juegos, si comienzas a jugarlos simplemente este, con los tutoriales o dices, ay, todo me lo recibe el Betaringa,、sí. le pierdes como el chiste. Si、sí, hay que como que、no、tratar de.、Sabor. No, n pues nada, sí, el final está muy larguito, pero. Y está muy extraño.、Eh. Pero vale la pena. Bueno, yo recuerdo, ese juego no lo, no, no lo he jugado yo. Pero este, me, me toca mucho ver a mi hermano y a, y a mi pareja jugar este, constantemente videojuegos. Y este, pues es, se, he visto cómo lo juegan y se ve como bastante, bastante llamativo. Espero muy pronto jugar en cuanto termine el. Meta l o f h o n o r en el PSP. Voy a jugar el, que de hecho es el uno, Colosos. Es un jueguito de culto porque son 16 colosos. No tienes que pelear contra ningún subjefe ni enemigos pequeños. Simplemente llegas al jefe y vámonos.、Eh, es un escenario bastante, bastante, bastante amplio. Es una región donde puedes encontrarte desde una selva hasta un desierto hasta un castillo tirado. Está buenísimo. El, el, el score está también extraño. Tan extraño como es el juego.、Eh, la canción que yo les traigo. Que hoy fue, se llama The Open Way, que simplemente es cuando empieza s a, a luchar contra los colosos, así que es bastante. como de、eh, las épicas, ¿no? e m b e m á t i c o la... ajá, exactamente. El final, jueguenlo porque、eh, si les aburre, traten de acabarlo ya. Si van avanzaditos, acábenlo porque a l final vale bastante la pena. Nada, regresamos aquí a la pantalla.、Uh, te... Son las 5:44 y pues、ya、disfruten. Disfruten, el... ajá, y disfruten s h o w s of the Colossus, regresamos. Entonces, regresamos. Un s a m p l e de Shouts of the Colossus.、Eh, me recuerda bastantes momentos cuando vas a pelear contra un coloso. Sobre todo los voladores son muy escurridizos. Sí, así como la canción que ahorita se nos, según、sí. duraba un poquito más y nos ganó el tiempo. Gracias a, al perrito que está este, ayudándonos con la música、gracias、como cada jueves. Muchas gracias. Con la paciencia de, de, de, este, de que le estemos diciendo las rolas. Sí, que luego no las encontramos. Que luego no las encontramos. Ya te prometemos, perrito, que ya te vamos a hacer una lista de, la, de las rolas que. Pongamos para que ya no haya tanto lío. Trataremos de ser profesionales. Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces pues no, has, no hay tanto cambio. Bueno, más o menos, vamos、eh, con el siguiente videojuego que es Ninja Gaiden.、Oh. El primerito.、Eh, de los buenos. De los buenos. Es Ninja Gaiden está buenísimo. Bueno, de la nueva generación, ¿no? Porque si nos vamos al de. ¿Cuándo salió? En 1988, que era con Corridita Ninja y toda esa está, cosa súper chistosa. Está bueno también, ¿eh? eh nada más ocupaba el A y el B como todos los juegos, obviamente. <risa> Eh, pero pues tenías tu espadita y tus. ¿Cómo se llaman estos? Los, Ay, los, las como... cosas cabientes d e Shoryuken. So... Ay, Ay, que son como los especiales de Ninja, ¿no?、Vándales. Ay, es que se me olvida cómo se llaman. No, yo también no los、no、lo recuerdo. Pero son súper efectivos para pero, masacrar. En Xbox, bueno, nosotros somos de la nueva generación. En Xbox, la, el primer Ninja Gaiden que salió en, en 2004 o 2005, no recuerdo. Está bien bueno ese juego. Yo recuerdo que me enamoré de ese juego, es de mis favoritos para Xbox. Y entonces ahí encuentras, este, tienes que encontrar unos, ¿tú lo has jugado, Magali? Sí, sí, el niño de la n s i l l a En x b o tienes que encontrar unos como cositas doradas. ¿no? Ajá. Unas cosas. Pues es que tienes que ir buscando, ¿no?、Ajá. Y rompiendo cosas. Y,、si、y Encuentra s en, las cosas, te, van, te, reg te regalan de bonus el Ninja Gaiden viejito. ¿A poco? Exacto, sí,、y、encuentras también las Y fíjate Xbox, que sí, la... lo, sí lo jugué en Xbox, ¿Sí? pero no. Y encontraba todo y trataba de. Siempre soy como bien este, obsesiva con eso. Estoy jugando algo. ¿no? Soy、también. como bien incisiva, así. Busco en los lugares pues, que me vayan a dar vida o no sé, lo que sea que te den. Exacto, pero y de hecho, soy muy fanático de esos juegos, ¿no? Ninja Gaiden, Prince of Persia. Toda esa onda, tienes que estar busque, este, busque, buscando busque con, aventuras. r e g r e s a n también a Silent Hill, que tienes también que estar buscando Uy, balas. Cosa,、si、este, te, te, te enojas y te d e s p i e r t Y de hecho lo terminas y todavía te aparece ahí que te faltaron encontrar, sí, no, no sé, no, 50 bebidas. ¿Cuántos ¿sí? controles no ha aventado por la desesperación y l a f r u s ¿Sí? t r a c i ó n de no encontrar nada? De hecho, mi hermano es de esos. En vez de que se divierta con los videojuegos, s、sí. enoja. e No, pero ti te jugaría solo porque mi mamá me regaña de algo <risas> hijo de mamá. pero así me... Un saludo a la mamá del arte. Gracias.、Eh, pues luego aviento los controles. Tres controles Y digo dos, tres groserías que se me escapan y, pues, p e e r f e x a c t a m e n t e Pues lo... bueno, este jueguito, el, el personaje principal, Ryu que, Hayabusa. Que de hecho también sale en la saga de peleas, ¿cómo se llama? They're all Alive.、Eh, ah, s、sí? sale, sale como jugador.、Eh, sí, sale Ryu, sale. En... Son chicas nuevas, tienen una n a s a g pero sale rubio por lo mismo de que son de Namco. La, Ajá, la... pertenecen. Ajá. Es de, este, de la empresa ¿no? que saca este,、sí. que, este videojuego. Ajá. Ajá, exactamente. Pues bueno, este, vamos a escuchar una de las canciones más importantes del uno Este, Creo que no c r、no、es. o no que e Iba a traer otro. donde Cuando y agarran a a Rachel, la、oh, chica está rubia, súper voluptuosa, con unas bubis enormes y、sí. unos ojos azulmente increíblemente Increíble. azules, perdón. Eh, yo tengo una, algo que reclamar contra Nia Gaiden. El final no está tan difícil como lo fue el juego. Recuerda que el final, si, si lo agarras bien desde el principio. De hecho, la primera misión está más difícil el que el final. Exactamente. Y sobre todo si l o juegas en experto,、uh -huh. está, está, está impasable.、Complicado. De hecho, exactamente. No me acuerdo cómo se llama este personaje, es el, maestro, el, pero... el de cabello blanco, exactamente, con el que pelas primero. Exacto. Es... Y está. De hecho, yo traté de pasarlo y no pude. Creo que lo tuvo que pasar alguien por mí porque no pude p a s a r No,、pasar. yo sí pude, pero te digo, es este, lo agarras bien desde el principio y ahí tienes. El juego está más entretenido durante las misiones que los jefes. Los jefes son como que a veces muy. Muy sosos, a excepción de ese maniquí, de, maniquí este, esqueleto de. ¡Oh! Ese lo, es、ah, no, es hermoso. En, exactamente.、Sí. Pero muy, muy padre. Pues vamos este, con esta rolita que se llama Supli p Base.、Eh, bien, el score de Ninja g a i d e n que pues también queda muy ad hoc. Este ninja que su, su aldea fue destruida y busca venganza. Se alía de la chica Rachel que encuentra en la ciudad. Nada.、Yes. Y de hecho, la hermana de Rachel es mala, es muy mala.、Eh, yo no he jugado del 12. Ay, Lucy. Está, mejor. <risa> está chido. Sí, también está muy bueno. Pues vámonos con esta rolita: Su p i l Blaze de Ninja Kaden. i Regresamos. Tan solo de escuchar eso me dan ganas de volver a de volver jugar, a jugar Gaiden. Ninja Gaiden. No, está buenísimo. Y no sabía cuál escoger. La verdad es que el soundtrack de, de Ninja Gaiden es muy bueno. Me prende bastante los momentos de acción. Justo、eh, en los momentos de acción. las、nah, mejores rolas. Pues vámonos de las aventuras y los ninjas a otra vez al terror y los zombies invaden Raycon City en Resident Evil 1. Resident Evil. Este, está el Trishon Evil 2 y el 3 son como que los mejores de toda la saga. Más allá de que pues, Está... ahorita los ves y los ves muy arcaicos con, con polígonos todavía. A la vista, este, siguen siendo como que la mejor historia, la mejor aventura. Es que de hecho, en, esos, en ese videojuego todavía se rescataba como más la esencia de lo que era un zombie, ¿no? Exactamente. Eran、eso. como más peligrosos, aunque eran como no tan sabios y demás, como ya en el último. Y era difícil matarlos e r a súper difícil matarlos y aparte, sí te asustaba. O s sea, e l simple hecho de que ella s un zombie, aunque lo veías a 5 metros,、sí、te, te estabas tenso de, de que trae, ya era、trae. momento de disparar. Aunque el 4 es mi favorito Y eso que no tiene nada que ver con zombies Habla de Un pueblo Europeo, Que está poseído por una l a g a Pues de hecho, si a mí no me gusta, A mí、eh. me gusta mucho, pues, más que nada por la modalidad de juego. Y de aparte lo, te, lo tenemos nosotros en español de Castilla. De ah, ese, sí, de... pues es que de hecho, o sea, hablan ellos, aunque tenga la versión en inglés. Ah, sí. Ahora, pues porque es un j u e g o español. Ah, correcto. Correcto. Fíjate nada más. Fíjate nada más, <risas> pero、eh, ya estamos a punto de irnos en Resident Evil 2. Ni siquiera cuando estabas en, la, en el cuarto de grabado. Te Se sentías e g u r o Catétrica, exactamente. Y para prueba, un botón:、eh, Secure Place es el track del soundtrack para Resident Evil 2, donde estás en el cuarto de grabado y aún así sigues sintiendo el temor de que un zombie. O sea, era algo muy absurdo porque sabías que jamás entró un zombie y seguías temiendo que te fueran a atacar. Igual、entonces. fue de los primeros videojuegos que, que jugué en mi vida. Y era de los que me asustaban más, precisamente por eso. Igual este, esta onda de los perros que te atacaban todo el tiempo y era súper difícil asesinarlos cruelmente, pues también era, era como de la parte atractiva. Fuera de los zombies,、pues、también los perros zombies eran de lo que más te acechaba en ese videojuego. Y, lo, y ahí sale el este,、eh, algo parecido a Nemesis, no recuerdo. La gente le llamábamos nosotros en la infancia. <risa> la, en la gente. e s es que sí, era un tipo Nemesis, pero menos. No, Nemesis era un dios. Era un dios, era、sí. pues, el protagonista del Resident Evil 3, más que nada. Genial.、Eh, pues bueno, pues vamos a Rola. Sí, se llama Secure Place. Regresamos a la pantalla de tu e s t é r e o Son las 5:56 de la tarde en este jueves nublado. Regresamos. e l <risas> corte de guardado en Resident Evil 2. De esos súper tétricos. Tétricos, tétricos hasta morir. Sí.、Eh, vámonos con la siguiente. Y pues bueno,、guardador. ya que el tiempo nos está. Este, correteando. correteando, pues vamos rapidísimo con la siguiente que es The Legend of Zelda.、Eh, juego mítico, pero ahorita les comentaba que nunca he jugado uno en forma. No、ah, sí. he jugado en cachitos. Con、míticos. tanto empeño como otros, ¿no? No, lo, lo siento. Ay, lo siento. Si、sí, yo conozco mucha gente que sí está como muy clavada. De hecho, hay un dato curioso por ahí. Me、Ajá. enteré que la hija de Robbie Williams, el、Ajá. actor, se llama Zelda. Por el, por juego. el videojuego. Ahora le es. que he hecho Zelda como Mario Bros y como todo. Lo de ¿Son SM1001? Bye-bye.、Mm. Partes, de e t a s e c u e l a tiene bastante historia. Y por lo mismo, como fueron como de los primeros. o b v i a m e n t e mucha banda la, la, la Al igual los topa. ¿Cuál fue Final Fantasy? Que ahorita va en su. p o、no, Final f n t e s y Aunque tiene.、Botes. A mí sí me late, pero la verdad llega un momento en que me da huevita Final Fantasy, la verdad. Exactamente, es como te decía, porque Final Fantasy no tiene una historia en forma. Cada juego es una historia.、Sí. Cada juego es un mundo. Ah, es como Tony Hawks, no te divierte, pero solamente jugar uno o dos, porque pues todos se te hacen parecidos. Aparte, hay series, este. Películas, oh, eh, películas, no, además, películas. muchísimas cosas. Pero、pues、vamos Volviendo a The Legend of Zelda, pues vamos a escuchar una canción de System of Adam. Es、oh. la versión de System de la、eh, canción original de Zelda. De, de Zelda, la emblemática canción de Zelda. Y este. A ver. Pues. <risa> sí, pues es que si u t e n lo habla, este.、Ah, es、sí, raro el cover, pero pues e s t a r í a bueno escucharlo. De hecho, este forma parte de un disco como especial que se hizo para, la, para todo, el, todo el bloque de Nintendo.、Oh. Y como también los señores d e s c i t e n Afodam son como muy seguidores de, de este game, videojuego. ¿no? Exactamente, el video está muy chido y la letra también, porque ya le pusieron letra a la, ¿a la canción. A la canción. Pues entonces vamos a escuchar la, el cover de s y s t e m o f b l e t n que l e hizo para la leyenda de Zelda. Regresamos, esto es Radio f o r o 90.1. Vamos con la canción. Sí, no、para, de Zelda. Así es.、Eh, ya, vámonos rápido. Me、um, encontré en la red. ¿Recuerdas que están saliendo como arcadias para Xbox 360 y Play 3, así como que juegos descargables?、Uh -huh. Están como que queriendo regresar toda esta onda de arcadia y juegos, pero ya los hacen en 2D. Hay un juego que se llama B, pero son, se, se escribe como 5 v o c e s O s e escribe 5 veces, pero se, se pronuncia B. Es un juego. <risa> La, la típica arcadia que tienes que matar monitos con disparos que son unas bolitas. Pero lo que me llamó la atención es el soundtrack, que está muy moderno, pero le quieren mantener esa, es, esa esencia de juegos de Nintendo, ya sabes, ¿no? Los,、uh. las, las músicas de 8 bits y toda esa onda. La canción se Ay, llama. Ay, esas rolitas en videojuegos son adorables. De hecho, hay un género que se llama Nintendo Core.、Ah. <ríe> en serio. Que es como música pues, hardcore, e r a pero con. En, en onda, de hecho. Hay una banda que se llama Horse the Band que ocupa e s onda. Y hay bastantes bandas. Yo no le he enterado mucho al género, pero sí lo existe. Bueno, esta canción se llama Pushing Awards del videojuego B, que es como un descargable p para... de arcades para Xbox 360. Y regresamos a despedirnos en Radio Faro 90.1. Es ya luego juego, lo、serio. juegas y nos p l a t i c a s cómo está.、Eh, claro. <risa> sí,、pues、vamos a rolita. Regresamos. Fue del juego B, El a r c a d e que salió p a r a Xbox 360. Pues búsquenlo. búsquenlo. Está bueno el juego, la canción promete. Bueno, la mezquita promete. Y yo vi, vi videos del juego y está bueno. Y a si lo juegan, pues ahí nos comentan en el Facebook Ajá, cómo está. ¿Cómo está? Ahí en este de la pantalla tu de t u estéreo. Y pues、pantalla. bueno, ya llegó el momento de despedirnos tristemente con el tiempo que nos presiona. Y nos este, pues nos una... despedimos con un clasiquísimo.、El、nos clásico... faltaron muchísimos, muchísimos videojuegos. Este... Los, entre los clásicos es el clásico. Claro que sí. Este, pues Super Mario Bros.、Oh, ¿cómo, olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Quién no ha jugado Super Mario Bros、oh, en cualquiera de sus, ajá, de sus versiones? Sea, el tenis,、eh, este... los Juegos Olímpicos. Exacto. Mario World,、eh, los niños Muchísimas. Pan, Mario Galaxy, Mario Party. Muchísimas, desde el primerito hasta este, el último. Que, ¿Cuál? Son Galaxy. Me Exacto,、parece. sí. Y pues entonces, saludos a de mi compañera Nitzia. Yo me e s p i d a e Yo soy Magali. Muchísimas gracias por habernos escuchado después de nuestra semana de Azueto. Y pues vamos a escuchar esto que se llama Running Approach, que así se llama esta canción c l á s i c u í s i m a que todos conocemos de Mario Bros. Exactamente. No, y no, no, pues muchas、queda. gracias, gracias perrito, gracias Yasmín. Un saludo a Marquito que también está aquí afuera y nos acompaña un ratito. Gracias y... a, a vernos. Pues muy buenas tardes y disfruten su día.